Bien, las 9 y 8 minutos vamos a charlar con el subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedontada. Marcelo, Pari Cucharini y Julio Santarelli, te saludan. Buen día. ¿Cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. Eh, Marcelo, tenés novedades con el tema alpargatas, calzar. Eh, había un pedido ahí de, del gremio y de los trabajadores para que intervenga la provincia. Sí, la verdad, mirá... Eh... Nosotros veníamos interviniendo desde lo administrativo en la rúbrica y, homolog y homologación de los convenios de retiro, la empresa tenía un objetivo de que por esa vía reducir la planta en 90 trabajadores, eh, se acogieron a este, a este retiro 30-31 y con lo cual eh, se cerró el tiempo y hoy la empresa, con la cual tuvimos un contacto ayer, nos plantea una situación, la verdad, de un horizonte muy complicado, donde no solo se dan todas las variables macroeconómicas y decisiones de política exterior en cuanto a la importación y exportación que tiene este país, sino también que eh, entramos en una época que habitualmente y en plena producción, la época de invierno para, para el Pergatas o la de Calzar es una, una, un tiempo difícil. Así que, eh, lamentablemente, ayer, eh, si bien no es oficial, hemos tenido eh, que la empresa está analizando ampliar esta situación de achicamiento de la planta eh, en, en, en un número muy considerable que realmente va a impactar en la ciudad de Santa Rosa. Cuando los trabajadores, eh, nos, eh, a través del gremio, nos hacen llegar la nota, su situación, nosotros estábamos al tanto el gobernador está al tanto, el tema es que en esta cuestión es muy poco lo, el margen de acción que tenemos, porque vuelvo a repetir, eh, se ha dado para el mundo textil la tormenta perfecta, baja de consumo, apertura indiscriminada de exportaciones con productos que en precios eh, hacen que nuestros, eh, eh, nuestro trabajo o el trabajo de nuestras empresas sean, no sean competitivas y esto va generando las tarifas, el aumento de las tarifas, y esto va generando situaciones de ahogo, Que bueno, hoy lo tenemos evidenciado en calzar, pero estamos viendo que eh, las regiones productivas, las microregiones productivas del país están en igual situación. bueno no te olvides que calzar o alpargatas, nosotros conocemos calzar, sí. pero es, en realidad es alpargata, eh, tiene dos sucursales en Catamarca, en Tucumán, en Corriente, en Chaco, en Provincia de Buenos Aires, donde ya había llegado el achicamiento y donde estamos hablando de casi 900 o 900 o mil trabajadores que ya habían perdido su trabajo. Acá tardó un poco en llegar, pero bueno, ya estamos, te diría, una decisión no deseada que sería inminente. Eh, Marcelo, ¿y qué puede hacer la provincia? Digo, porque si la empresa nosotros, los, los despide nosotros, y le paga... Si la ya, claro, y le paga. eso es lo que quiero sí. aclarar. La indemnización la está pagando sí. al 100%, con lo cual ni siquiera hay margen de que nosotros podamos intervenir. Lo que sí nosotros cuando digo nosotros desde el gobierno y, y de la subsecretaría, ayer eh, tiramos algunas puntas como para ver si había posibilidad de, de, de acompañar este momento y de reducir el impacto, la empresa la vio con buenos ojos, quedó en contestarnos, pero también habla de que, eh, no te olvides que también es una empresa de capitales brasileños donde las decisiones, se toman a, a miles de kilómetros de acá y donde eh, ahí no pesa quizás el, el, el factor emocional como pesa para nosotros en una ciudad o en una eh, comunidad como la de Santa Rosa y la decisión es eh, avanzar con algún tipo de medidas. Pero bueno, estamos a la espera de algún tipo de contestación, inclusive nosotros Ayer le, tra le, le, le trasladamos a la empresa que si tenemos que viajar a Buenos Aires para reunirnos, para ver, para analizar, eh, lo vamos a hacer y estamos a la espera de la contestación. Claro. Eh, ¿Tiene repro calzar o al Mirá, ellos lo tenían, lo dejaron de tener y en el día de ayer eh, tomé contacto con un funcionario nacional que quedó en contestarme si había inclusive un procedimiento preventivo de crisis en la República Argentina para cuando vos tomás decisiones de achicamiento de planta en un porcentual determinado del total, tenés que hacer algunos, eh, eh, algunas presentaciones eh, en, en, en sede administrativa, más allá que en este caso, vuelvo a repetir, hay un elemento condicionante en todo lo que uno puede hacer, que es que la indemnización se está pagando al 100%, no hay eh, uso de ninguna causal, sino eh, el despido lisillano con lo que manda la ley y eso hace que es un derecho que tiene el empleador cuando toma este tipo de decisiones. Jack, claro. eh, eh, aprovecho este consulto con el tema del REPRO, eh, este subsidio para cada trabajador que aporta Nación. Eh, ¿Lo está recibiendo alguna empresa de La Pampa? Mirá, yo no... Sé que una empresa o dos lo están recibiendo en un número que no excede los 120, 130 trabajadores en total... Pero yo no, no puedo hablar de un programa que ya hoy no pasa por la subsecretaría como eran las gestiones anteriores, donde nosotros hacíamos el procedimiento administrativo, viajábamos a Buenos Aires, e iniciábamos el camino, y la, la, la, quien se, se recibía la notificación del acceso a este programa era la subsecretaría. Hoy se hace por vía por, en forma virtual, y si no, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Quizás ellos... Te puedan dar una opinión más más acabada de ese tema. Claro, eh, Marcelo y aprovecho la última. El mercado de trabajo, eh, ¿cómo está? Eh... No, no. El, el mercado de trabajo estamos entrando en una situación, digamos, de, de, de, de, de difícil eh, manejo porque lo veníamos, lo, yo lo venía hablando con ustedes varias sí. veces, que se estaba formando una tormenta perfecta en el mundo laboral y en los niveles de empleabilidad porque se está dando una baja de consumo una alza de las tarifas, una eh, competencia que te diría casi eh, imposible para los empresarios locales cuando viene un producto que vos lo tenés que poner en el mercado a 300, 400 pesos y hay productos que entran sin ningún tipo de control a, a 150 en, en, en, en cualquier, como por ejemplo en la industria textil. Entonces eso iba a empezar a generar distintas alternativas que va a afectar hoy. El sistema de servicios sin consumo tampoco tiene mayor viabilidad con altos costos de, de luz, de gas, de alquiler. Me parece que vamos a tener un año, o estamos ya entrando en la fase de un año muy movido. Bien, Marcelo, gracias por estos minutos. No, le soy yo, un abrazo. Bien, la palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo P. de Ontá, eh, intervino en eh, eh, la provincia de La Pampa. En el conflicto ahí en Calzar, eh, le han hecho alguna propuesta ahí a la empresa, están esperando la respuesta para que no haya más despidos. Eh. Eh, hubo retiros voluntarios, se fueron 30 operarios, eh, quieren reducir eh, unos 100 más eh, eh, y por eso intervino el gobierno provincial eh, para tratar de frenar estos despidos eh, en la ex Calzar Alpargatas. Las nueve y cuarto, ya volvemos. Hay temas urgentes. Y hay temas profundos. Periodismo en Radio Carmes. 106.1. La radio comunitaria.